Sí, así es. Este, recién acaba la reunión con el señor Carlos Romero,、eh, quien dice ser el propietario de las tierras y, y confirma, nos confirma v e r b a l m e n t e que es、eh, el que tiene el, el poder para poder este, comercializar estas tierras. Y、eh, esta reunión, luego de este primer periodo en el que no habíamos podido juntarnos, Y que era nuestra voluntad poder este, mantenerla. Hoy se concretó.、Eh, ya sabemos de que con los vecinos del barrio Obrero A, de la Toma Obrero A, venimos conversando desde el primer día de gestión. Quien l a encabeza, como le dije, es la señora Lila Calderón, con quien también este, siempre ha demostrado una voluntad de este, poder avanzar o con los propietarios o. En su efecto、eh, siempre ella esgrimió,、eh, o los vecinos que e se representan esgrimieron la posibilidad de una expropiación, gestión que iniciaron hace mucho tiempo ellos y aún está inconclusa.、Eh, yo nuevamente reitero cuál es la postura de esta gestión que es invitar al diálogo. Este, Y, y agotar esa instancia、eh, previo a cualquier otra herramienta como puede ser la apropiación que por supuesto sería、eh, en última instancia、eh, el mecanismo por el cual de alguna forma hay que lograr que estos vecinos este, puedan、eh, digamos ser、eh, merecedores de, de, de los servicios como cualquier otro ciudadano y, y por supuesto tengan acceso a, a la propiedad de la tierra. Eh, esto de hoy fue、eh, una reunión que se puede decir de、eh, muy auspiciosa, una reunión donde el señor Romero ha mostrado、eh, un, una clara intención de sentarse a negociar、eh, con los vecinos que hoy ocupan las tierras, donde ha aceptado de muy buen grado que el municipio sea un intermediador, que sea este, quien invite al diálogo, un diálogo. que por supuesto、eh, le he propuesto yo de que tiene que ser en base al respeto, este, un respeto que significa que no tiene que haber ningún tipo de agresión, sino un diálogo maduro que permita eh, este, eh, ponerse de acuerdo para arribar este, a un valor que satisfaga al propietario por un lado y que también sea un valor que los vecinos este, puedan pagar, puedan asumir. Esto, este, el Estado Municipal a s u m a el rol de acercar a las partes, de garantizar de que se produzca un diálogo eh, que, eh, que permita llegar a un acuerdo y, por supuesto, también garantizar que los compromisos que se asuman se cumplan de ambas partes. Este, así que、eh, con, considero muy, muy satisfactoria la reunión.、Eh, veo a un señor Romero. Eh, que tiene toda la intención de, también de, de conciliar un acuerdo con los vecinos, con lo cual、eh, este, podemos decir de que hemos iniciado un camino a partir de este primer diálogo. Ahora, este, por supuesto, nos queda、eh, elevar una propuesta económica que este señor nos ha realizado para trasladársela ahora a los vecinos.、Eh, seguramente en la próxima reunión es probable que en la mesa estén sentadas las tres partes. El propietario, este, los vecinos y el municipio. Así que este, veo muy auspicioso lo mismo que está sucediendo con eh, eh, el obrero B, donde ya hace algún tiempo se está dialogando con el propietario, se están acercando las partes en cuanto a una propuesta económica y donde el municipio también ha oficiado de, de, de intermediador para que se produzca este canal de comunicación. Así que. Eh, realmente contentos de, de, de haber. Lamento solo que este, con el señor Romero nos llevó un tiempo poder coordinar esta reunión, que siempre por cuestiones de agenda se volvió un poco difícil, pero、eh, estaba la voluntad de este hombre de poder charlar con el municipio, con esta nueva gestión. Y bueno, gracias a Dios hoy este, hemos tenido una larga reunión donde. Este, queda claramente expresada su voluntad de, de negociar.